Buenos días televidentes, habla Esteban Cabán de tu corazón TV, Aquí estoy reportando el caos que se está formando en la calle, aquí con la hormona femenina que parece que está brotada por todas partes. Nos han llegado reportajes de Londres, de Madrid, de Valencia, que la gente está desconsolada, hay un caos en la calle, la gente está corriendo en todas las direcciones, las mujeres no quieren nada que ver con nosotros, no entendemos, nadie entiende ni los doctores ni científicos ni nadie entiende qué es lo que está pasando, no se sabe cómo funcionan el problema, no hay explicaciones lógicas. Las mujeres se van, les pegan a los hombres Sus madres abandonan a los hijos Las hermanas no los quieren ver, me preocupa a mí No sé qué voy a hacer tampoco No sé cómo reaccionar, nadie sabe aquí El señor de la cámara se está yendo Me están dejando solo aquí con este reportaje No sé qué a hacer, no sé qué a hacer señores y señores a hacer este trabajo, pero no sé cómo vas a hacer La familia, qué pasará con la familia después de esta situación Qué pasará con nuestra sociedad, con nuestra manera de vivir Kyllä, nadie sabe Se está pasando estamos haciendo lo mejor que podemos para Se la situación pero quién sabe que on. Si tú te vas y te marchas Se